Necesitamos instalar el debate sobre la comunicación en el país, que no es posible una distribución diferente de la riqueza si no hay una recuperación de la palabra pública y un debate ciudadano eh, en serio. Entonces, eh, recuperar eh, el tema de la comunicación y el derecho a comunicar Eh, me parece central en orden a construir eh, un país con un poco más de justicia, al menos. Eh, así que, eh, bueno, listo. ¿Qué articulación es necesaria hoy? Hace 20 años fue la coalición y logramos algunas cosas. ¿Hoy qué? Eh, ¿Cómo hacer para ampliar este debate? Me parece que es la pregunta. Y para mí hay dos temas claves, obvio, tres temas claves. Uno es el derecho, los derechos laborales de quienes trabajan eh, en, en, en la comunicación, eh, pero dos fundamentalmente que a nosotros nos preocupan. Uno es la sostenibilidad de los medios populares, para que puedan seguir existiendo. ¿no? y para que crezcan y para que sean realmente una alternativa a los medios hegemónicos eh, que cada vez se concentran más y el otro tema es todo el mundo de lo digital eh, estamos en un momento absolutamente diferente en materia de comunicación a lo que era hace 20 años hablábamos de la radio y la televisión y hoy tenemos que incorporar eh, plataformas, redes etcétera. El mundo de lo digital. ¿Cómo saltamos las barreras que nos que nos imponen los que hoy controlan el mundo digital? Controlan internet. Son cinco grandes corporaciones en el mundo. Eh, y, y bueno, tienen su contrapartida en nuestro país. ¿Qué se hace frente a eso? ¿Cómo es posible pensar en regulaciones? ¿es posible pensar en alternativas? ¿es posible pensar en plataformas libres no corporativas y comerciales? Eh, digo, yo, son preguntas, ¿no? Eh, y me parece que, que por ahí va el, el debate que es necesario que nos demos hoy para volver a instalar eh, el debate sobre la comunicación con esta amplitud desde los medios populares, comunitarios, eh, cooperativos tradicionales hasta eh, las nuevas plataformas en el entorno digital eh, eso me parece que es lo, lo que... Eh, es el desafío que hoy nos presenta esta nueva realidad eh, bueno, frente a un gobierno y a gobiernos en América Latina y en el mundo que no piensan justamente en justicia, en distribución de la riqueza, en mejores condiciones de vida, sino en ganancias para unos pocos. Y para que esos pocos sigan ganando y acumulando, acaparan la palabra, la información, la comunicación. Así que, nada, desafíos que me parece que eh, tenemos que enfrentar. No sé si desde aquí, si esto nos sirve, pero... Que los desafíos hay que enfrentarlos, de eso no tenemos dudas. Gracias.